vía la men internet y las noticias de alama.com. Radio Alama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Alama Comunicación. Hoy, desde Radio alama en Internet, tenemos un tema interesante, ¿verdad? Sacado de Alhama.com. Sí, de la sección de deportes, nos ha llamado la atención una reflexión que comparte el club alama Ipon. Ah, sí, sobre el papel de la competición en la educación de los más pequeños, ¿no? En artes marciales, concretamente. Eh, y el enfoque eh, lo dejan claro desde el principio. ¿Cuál es la idea principal? Pues que competir va mucho más allá de ganar o perder. Lo ven como, bueno, como una forma de aprender a vivir. Interesante. O sea, ¿que no es solo el resultado? No, para nada. Vamos a ver qué ideas clave nos deja esta perspectiva, que me parece muy, muy valiosa. Venga, ¿por dónde empezamos? Pues mira, destacan que subirse a un tatami, o bueno, incluso a un podio, implica sobre todo una confrontación personal. ¿Ya? No solo contra el otro niño o niña. Es más bien contigo mismo. Y ahí entra, supongo, el manejo de las emociones, ¿no? Algo que mencionan mucho. Justo. Hablan de manejar el miedo, la ansiedad… Eh… La frustración también. Pero en un ambiente que sea seguro, ¿no? Controlado y con apoyo, imagino. De hecho, fíjate, cuentan que los más pequeños del club reciben un llavero con el emblema del club. ¿Como premio? Pues sí, pero no necesariamente por ganar, sino como reconocimiento por haber superado sus pruebas, por enfrentarse a ese reto. Qué bueno eso. Valora el esfuerzo, el atreverse. Totalmente. Entonces cada campeonato se ve como una oportunidad para madurar. Para aprender a gestionar todo eso, ¿no? Los sentimientos, mantener la concentración bajo presión. Y algo que recalcan mucho. Aprender a levantarse después de una caída. Después de no conseguir lo que esperabas. Fundamental, diría yo. El artículo insiste en que el esfuerzo es el camino al crecimiento. Aunque no siempre te lleve a la victoria inmediata, claro. Claro, pero te prepara. Lo ven como una preparación para la vida adulta, para los desafíos que vendrán. Me parece muy interesante cómo plantean eso de que en la vida muchas veces los rivales más duros son internos. Totalmente. Los miedos, las inseguridades… Y que el verdadero triunfo al final es la perseverancia, el seguir intentándolo. Y si se enfoca así, una competición sana puede fomentar valores importantes, empatía, disciplina… Y autoconocimiento, ¿no? Ver de qué eres capaz. Hay una frase que usan que me gustó mucho. Lo que no entrenas no aparece en el combate. pone el foco en la preparación, ¿verdad? En el trabajo diario. Claro. Sin eso poco se puede hacer. También mencionan, y me parece relevante, la colaboración de la Concejalía de Deportes. Ah, sí, apoyando esta labor formativa del karate local. Indica que hay una visión compartida, ¿no?, sobre el valor de este enfoque. Sí, parece que sí. La idea final entonces es potente. Muy potente. Que las medallas, bueno, pueden perder su brillo con el tiempo quedarse en un cajón. Pero las lecciones que aprendes para conseguirlas es así que perduran. Exacto. La resiliencia, el esfuerzo, el manejo emocional. Es como una inversión en la persona que será ese niño o esa niña mañana. Una perspectiva muy valiosa, la verdad. La que nos llega desde el Club Alhama Ipon a través de Alhama.com. La competición como herramienta clave para el desarrollo personal. Sin duda. Da que pensar sobre cómo enfocamos el deporte infantil en general. Esperamos que esta mirada haya resultado de interés. Seguro que sí. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en alama Comunicación. Recordad que nos encontráis en Alhama.com y aquí en Radio alama en Internet. Seguimos trabajando para traer más información, siempre bajo la dirección de Juan Cabezas. Hasta pronto.